Y como siempre, la radio es búsqueda de comunicación de ida y vuelta. Eh, nosotros te ofrecemos nuestros medios de, de escucha, que son los teléfonos, eh, o el teléfono, mejor dicho, eh, 2944-917288. También puede ser por correo electrónico, radiofogon.com a través del Facebook eh, Américo Fogón o también podés escuchar en Blogspot, eh, Radio Fogón, Blogspot.com Y seguimos con los medios comunitarios y en este caso nos vamos a viajar, eh, venimos de Viedma y ahora nos vamos a viajar hasta el Maitem. Sí, nos venimos arrimando desde la costa a la cordillera eh, bueno con ganas de saludar a compañeros, compañeras de medios comunitarios, alternativos de la, de la red enfoques eh, y bueno, y de saber también eh, en qué andan. Así que estamos en comunicación con Aymara, que es parte de integrante de la Petumonelain del Maiten. Buen día, Aymara. Bueno, buen día a todos, ahí a, a Patri, que no la conozco, pero supongo que nos falta la oportunidad, a Gonza y a Bojera, Y a todos los que están ahí escuchando, siguiendo, compartiendo la radio, que son tan importantes, ¿no? Los radio participantes, radio escuchas. Bueno, muchas gracias, Aima, por, por atendernos y hacerte un ratito ahí para conversar. Eh, bueno, en principio, ahora hace eh, rato que no nos vemos. Um, estuvimos en un encuentro que se hizo en, eh, en enero, creo que fue a fines de enero por ahí eh, de esta red de medios libres, esta caravana de medios libres que eh, entre uno de sus puntos de, de parada estuvo en el Maitén dando uno, unos talleres y bueno, algunos um, compañeros, compañeras de acá de la comarca fuimos hasta allá eh, y nos, nos encontramos con, con ustedes eh, y conocimos, eh, más terminadito, ese, ese Zoom que están armando y que queríamos eh, saber en qué anda ese Zoom eh, y qué, qué actividades están programando ahí. Uh -huh. Y ahí estamos, estamos eh, ahora cerrándolo un poco de adentro, revocándolo, porque el Zoom es de bloques y bueno sobre todo en estos tiempos que hace mucho frío si queremos avanzar en, en esto no en que se pueda llenar de de, de actividades y de, de muchachada es necesario que, que también sea un lugar como agradable para para poder estar así que ahora estamos terminando de, de hacer el reboque adentro que va a cerrar los agujeritos que hay entre bloque y bloque Y, y bueno, la idea es poner vidrios también como para ir para ambientarlo más, pero bueno, en, durante el verano hicimos algunas actividades, sobre todo de la radio y de, de algunas cuestiones más relacionadas a, a las temáticas de la zona que nos convocan, hicimos una actividad por lo de Santiago bueno, hicimos, y Rafa, hicimos algunas cositas ahí, pero bueno, la idea es que para hacer algo más, eh, en el tiempo necesitamos terminar de acomodarlo, pero bueno, ahí estamos, metiéndole sí, un poco de cabeza y cuerpo eh, al, al espacio. Y la idea proyectada para ese espacio, teníamos muchas ganas de, de hacer algunos talleres de Maputungún, uh -huh. que, que hay un compañero, sobre todo, hay varios compañeros, pero hay uno ahí que, que tiró la propuesta y, y que está bueno para poder avanzar, porque no hay un espacio ahí en Maitén, de, para, para conocer la lengua y para acercarse, ¿no?, a través de la lengua a, a la cosmovisión Mapuche. Y después, eso primeramente, y después también es, está pensado como un espacio para poder quedarse, en el caso de que sea necesario, para la gente que viene del campo, o compañeros, compañeras que vienen de Bolsón también, o del pueblo de la zona, que por ahí laburan acá o hacen una actividad, y bueno, para que esté disponible como espacio, y, y bueno, después hay alguna idea, pero todavía no no, no, no, no están no, no está armada, digamos, esas son como las cosas que más hemos conversado. También eh, estuvieron haciendo una serie de, de talleres, encuentros de cerámica mapuche. De cerámica, sí. Sí, sí hicimos el taller de cerámica de Evis y sí hicimos algunas otras cuestiones, pero no, o sea, eso han sido como puntuales, digamos, no, no, no han seguido en el tiempo. Eh, pero bueno, tener un espacio acá que, que podamos ¿no? hacer eh, distintas actividades, hay compañeros que, que son artistas, que laburan toda la cuestión de pintura, de dibujo, que son los que han hecho el boceto del mural que todavía nos falta uh -huh. terminar, eh, ellos también como que tienen la intención, dan talleres acá en, la, en, en el pueblo y tienen la intención de poder abrir después el espacio ahí, digamos, ¿no? y habilitar nosotras cuestiones. En algún momento también lo habíamos pensado como un lugar de, de encuentro de lo que son las economías regionales, porque uh -huh. acá está la dictadura de economía social, Hay muchas ideas, todavía no hemos avanzado ahí. En concretar las majestas que vos decís, ¿no? Del taller de cerámica de Evis. Sí, sí estoy tratando de recordar, hicimos unos murales adentro, que, pero estas eran las actividades de Santiago de Rafa. Bueno, sí, ha, ha venido usándose más en el verano. Ahora viene como esta parte de poder cerrarlo mejor, digamos. Sí, sí, es la, la que nos toca en, en nuestra región. Bueno, fíjate que estuvimos charlando ya unos minutos y todavía no hablamos de radio. Y eh, <risa> sí. con lo cual habla de esta cuestión de que la para algunos de nosotros la radio es una excusa para que sucedan otras cosas, ¿no? Alrededor, adentro, afuera, y que, que la, la radio, bueno, es ese micrófono que está al aire pero que alrededor tiene que haber otras, otras cuestiones que, que ocurran y confluyan también. Eh, recuerdo ahí, cuando anduvimos eh, en el verano, que andaban también con unas cuestiones ahí técnicas, eh, no sé si habrán estado pudiendo solucionarlas. Eh, sí, eh... la radio, ahí un poco de lo que contabas, ¿no? esto de cómo las radios comunitarias tienen, como además del rol de la radio, otros, me parece que está bueno porque acá en Maiten claramente la aptitud funciona como un espacio de articulación de muchas movidas. Por ejemplo, todas las reuniones del colectivo Ni Una Menos en general las hacemos en la radio. Eh, cuando la comunidad de mamás y papás que vienen organizándose con respecto a una situación de abuso en, de un docente en una de las escuelas nos hemos juntado ahí, o sea, es como un espacio de, de, de reunión, digamos, ¿no? Y de articulación, no necesariamente todos los que, todas las que estamos en otras movidas somos de La Petú, pero La Petú es un lugar que, que siempre está disponible, digamos, no estemos o no estemos haciendo radio. Nos toca en esta última parte de, de, del año pasado y el principio de este año como lidiar con esto de la potencia, que se nos, se nos quemó en una de, las, de los apagones, digamos, uh -huh. y estuvimos saliendo sin potencia. Se la llevaron los compañeros de BTL ahí a, para arreglarla, para meterle mano. Hicimos toda una movida para que volviera de Buenos Aires al Maitem, Y cuando la conectamos se está escuchando medio mal, se escucha muy bajito la radio. Eh, y, y se escucha con ruidos, no sabemos ese ruido, por qué es, si puede ser con respecto al dipolo o, bueno, o a la consola, así que estamos ahí metiéndole, había algunos compañeros de, de, también de Galas que iban a venir a darnos una mano con eso para, para ver qué qué está pasando, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, también eso, todas, todos los que te conté, desde DTL, DTL hasta ALAS, bueno, ustedes también, la negra también nos ha dado una mano, eso, son todas las redes locales de las radios comunitarias de acá de la comarca, ¿no? Que siempre andan preguntando cómo venimos, qué necesitamos y están recontra presentes. Eso, sin esas redes no sería posible claramente la PETU. Eh, así que ahora lo que, la radio, mmm, también tuvimos otro problema, que fue que se nos acumuló deuda de gas mm. y nos cortaron el gas, así que la primera parte del año, como cuando decidimos que de última lo corten, no fue imposibilitador de seguir usando el espacio de la radio, pero ya después sí, porque bueno, está muy frío. Así que ahí hicimos una rifa, unas movidas, qué sé yo, juntamos todos un poquito. Y logramos pagar la deuda. Eh, y bueno, ahora viene como más la planificación de la programación propia de la PETU, porque lo que estamos pasando son los relatados, claro. que son los programas de otras radios amigas, ¿no? de Radio La Tribu. Estábamos pasando también el Mateando, y uh -huh. creo que el Conjuros, bueno, así algunas cosas que que tienen que dar con nosotros, porque claramente Maitén no está fuera de la comarca, por más que a veces parezca que sí, y, y que bueno, eh, bueno, y el enfoque es claramente, ¿no? Que también claro. lo venimos pasando. Así que esa es más o menos la, la situación hoy de la radio, estamos ahí encarrando programas, ya tenemos tres o cuatro que, con ganas de, de ver si esta semana que bien otras ya los ponemos a andar, Y, y bueno, y con la cuestión esta técnica de, de este ruido y que no se está escuchando bien, por ahí la gente de, de vuelta del río, sobre todo, nos viene como diciendo eso de que hay que resolverlo porque antes se escuchaba la radio y ahora no. Claro. Así que tenemos ahí medio que, que ver cómo lo, lo solucionamos. O sea que están por regresar las feminillas al aire. sí. <risa> Estamos por, en, por regresar con feministas después hay la idea de un programa de Roger Fermín, de la Comunidad Vuelta del Río. Eh, así que, que justo el otro día estuvimos hablando, un poco medio como también con información, pero también con otras, otras cuestiones ahí más propias de, de la cuestión Mapu. Y... Y bueno, también hay una idea ahí de un programa de cuentos y de un resumen informativo. Más o menos esas son las tres o cuatro ideas que, que tenemos para, para avanzar. Bueno, buenísimo, buenísimo. Siempre eh, cuesta, pero, pero se, va, se va creciendo. Acá también, por suerte este año, hemos podido, bueno, seguimos sosteniendo este espacio de, de masa madre los, los miércoles por la mañana. Eh, se reincorporó el, el programa eh, cultural, la agenda cultural eh, los viernes al mediodía eh, de Chicha y Limonada Y tenemos dos programas musicales, eh, los viernes a la tarde eh, está África en la Montaña, programa de reggae y cultura rastafari Y los sábados a las 20 eh, el programa Luna Loca que es de rock and roll Así que bueno. bueno estamos pudiendo sostener esa programación local además de los comunicados eh, pero bueno ahí vamos viste cómo es la vamos como en ondas un poco para arriba un poco para abajo pero sí, eh, sí. ahí ahí estamos lo que pasa es que la radio es como va bueno, nosotros ya hace este es el onceavo año que estamos al uh -huh. aire y tienen, son como personas, tienen su trayectoria de vida, digamos, ¿no? Y por ahí cuando recién arrancan, eh, como esto a voluntad eh, y compromiso, ¿no? No solamente voluntad, <ríe> eh, también eso pensamos en, en que son espacios estratégicos, ¿no? Entonces también le metemos compromiso a esa voluntad, pero bueno, La cuestión es que a veces se hace difícil sostener en el tiempo, cuando está pasando más de uno, de dos o tres años, eso no tiene como momentos de mucha participación, de menos, pero bueno, lo importante es poder seguir eh, eso, no. me parece como, como posibilitando que se escuchen otras, otras voces, que se escuchen por lo tanto también otras formas de, de percibir la realidad eh, no, de lo que nos pasa... Eh, acá en, en el Maitén es importante y, y siempre decimos, ¿no?, a ver el hecho de que haya compañeros que so, pudieron sostener, por ejemplo, el enfoque para nosotros es importante porque, o sea, se, sobre, hay noticias que ni se hablan y hay otras que sí se hablan, pero siempre desde un punto de vista que no es el mismo que, que tenemos las radios comunitarias y, y bueno, y la gente que, que es... Que, Eso, ¿no? protagonistas de, de esas radios comunitarias. Así que la verdad es que es importante sostener, más allá de que, de que eso por momentos sea como difícil o menos, pero bueno, no importa, lo importante es que, es que sigan estando al aire, digamos. ¿no? Totalmente. Aima, te consultamos como para ir eh, cerrando. Eh, ¿Alguna impresión o, o lo que has podido observar de estas elecciones del domingo? que, bueno, en particularmente en Maitén, además de elegir gobernador, vicegobernador y diputados provinciales, también eligieron eh, intendente y concejales. Sí, eh, sí, no sé, la verdad es que, bueno, yo no participo de ningún partido político, y los que estamos, los que estamos hoy en la radio tampoco, si bien a veces algunos compañeros han como intentado participar de alternativas, este, a, este año lo que se dio es que no hubo muchas alternativas a lo que conocemos, digamos, ¿no? Uh -huh. No hubo un partido, qué yo, vecinal, por ejemplo, como el Vesquel, ¿no? Que tiene como otra plataforma, otra propuesta, lo, lo que hubo es lo que estaba como eso en el oficialismo, ¿no? La propuesta de la Alianza Chuta al Frente que estaba el actual intendente eh, Oscar Currilén como candidato a intendente y la Alianza Frente Patriótica Chubutense que estaba Luis Longón que en realidad él se viene eh, presentando a elecciones desde hace muchos años, digamos. Eh, o sea que en realidad no era, no era nada nuevo, digamos, uh -huh. ¿no? ninguna alternativa a lo conocido. Por otro lado, las otras alternativas después de los pasos se, se bajaron, por ejemplo la de Cambiemos, Y, eh, bueno, eh, Oscar Currilen iba con Arcioni como, como gobernador en la lista y Loncón con Linares. Claro. Eh, en un momento, so, sobre todo en algunos medios regionales, circuló el hecho de que parecía que iba a ganar Loncón por una alianza entre las oposiciones, digamos, al actual oficialismo acá en el Maitén. Eh, y se lo, también se lo presentó como candidato de los humildes, ¿no? Como... como como se lo presentó de una forma que que no sé a, a mi modo de entender no le hemos hablado por ahí con con los compañeros esto sería más una visión particular mía pero que en realidad no está representando a ese sector por más que uno pueda verlo como o venderlo más como popular digamos claro, ¿no? claro, claro. eh por otro lado Oscar Currilén cuando arrancó hace cuatro años atrás con con o sea volvió porque en realidad él ya fue en otros dos mandatos anteriores, intendente. Eh, bueno, hubo, no sé si se recuerdan, pero hubo un achique muy grande de sí. esas becas municipales que se dan, que en realidad son trabajo en negro, ¿no? de los municipios, es una forma de contratación en negro. Eh, y sí, se, un gran conflicto empezar, el año, el año pasado. año pasado. mucha eso. gente, sí, hubo un apoyo muy grande a ideate Se eh, lograron algunas cuestiones, eh, sobre todo porque aparte son sectores que no están representados por el sindicato de municipales porque son trabajadores que están por fuera, digamos, pero sí son trabajadores estatales, bueno, ¿no? Como toda esa situación, y la verdad es que la situación de la gente, claramente que de los estados también, ¿no? De los estados municipales, porque la situación de crisis nos está atravesando a todos, pero, pero bueno en vez de esto, tener en cuenta determinadas realidades de la situación de las familias más humildes, eh, eso, se echó gente, se redujo la, el jornal, digamos, por más que se llame beca, y, y bueno, se está pagando muy poco por el trabajo que, se, que, que cada... estos trabajadores, trabajadoras municipales hace, digamos. Así que la situación viene bastante complicada y no creo que que se modifique, digamos, ¿no? Porque, bueno, el intendente sigue, va a seguir siendo el mismo, digamos. Pero sí se puede ver, eh, qué sé yo, ¿no? En algunas cuestiones más de planificación y de gestión, al ser una persona que ya viene con experiencia, hubo una diferencia con el, con el intendente anterior. Pero hay también otros factores, ¿no? Si el gobierno que queda en la provincia queda claro. como aliado, no, ¿no? Como todas esas otras cuestiones de la política partidista, ¿no? Eh, bueno, en este caso el gobernador va a ser supuestamente, digo, ¿no? porque todo está como en alianzas y articulaciones nuevas, ¿no? Eh, va a necesitar nuevas, pero, pero al menos sí hacia afuera, como lo digo, por, por esta alianza de Pichetto como, como vicepresidente sí. con, con, con el candidato con Macri... Eh, Pero bueno, esto. y los intendentes que no, el intendente también estuvo como siguiendo la línea, bueno, ahora está con acción y así que supuestamente quedaría como, como alineado, ¿no? Municipio y provincia, por lo que la gente supone que, que va a haber recursos, ¿no? Para, sí. para la gestión. Pero bueno, no sé. Nunca se un poco sabe, la... nunca se sabe para dónde no, van a disparar. Nunca se sabe, nunca se sabe. No, por otro lado, eso, me parece que no hay un cambio real de. De, de gestión, de propuesta. Es llamativo también porque, eh, bueno, yo viví varios años en el Quínco y decíamos, ¿no? Bueno, cuando llegue el secundario, tal vez los jóvenes, tal o sea, vez son más formados, con ímpetu de participar, puedan ser, eh, ¿no? Convocados de alguna forma a poder pensar en el pueblo, a gestionar de otra forma. Maiten tiene el secundario hace muchos años, ahora tenemos el terciario, o sea, se supone que son ámbitos que deberían servir para... Para esto, para pensar la política también tal vez de otra forma, ¿no? Que no sea solamente en función de, de conveniencias y de negociaciones, sino para poder planificar eh, qué queremos ¿no? para el uh -huh. pueblo, a futuro. Pero bueno, no viene sucediendo, tal vez en algún momento suceda, pero por ahora es, el modelo productivo sigue siendo el mismo, acá ha avanzado mucho la cuestión de las frutillas, eh, no de la misma empresa, hay varias empresas... Eso también está acarreado, bueno, cierto uso de agroquímicos, ¿no? Uh -huh. que, que tampoco sabemos muy bien uh -huh. cuáles son y si cumplen las condiciones, ¿no? De, de, que, que debería tener para que sea compatible con, con la sociedad, digamos, ¿no? Eh, porque son muy cercanos al pueblo. Claro. Y, y bueno, y después todo lo que conocemos de... De la estructura ¿no? productiva de, que tenemos a Benetton rodeándonos y, y pequeños productores que, que no le alcanzan ¿no? la cantidad de hectáreas que tienen para, para poder criar animales de una forma que les permita tener, mantener una buena calidad de vida. Pero bueno, es, nada de eso <ríe> entraría dentro de, de, de, de transformarse, me parece, con, con, con cómo quedó planteado el escenario político, digamos. Veremos. Hay algunas cosas que, que están ahí eh, hace unos años, varios. Eh, se había hablado de la cuestión del canal de riego, porque acá se usó el río Chubut para regar algunos, eh, eso, ¿no? Emprendimientos agrarios, digamos, de la estancia y de, otros, de otras chacras. Y no sabemos muy bien si hay una legislación sobre eso, si finalmente se logró, ¿no? Como llegar a un acuerdo entre, de uso. De, de las aguas del río, que son de todo eso, eh, bueno, y algunas otras cosas, ¿no? Como, como son el, el, los lugares de hacinamiento de animales, de vacas, ¿no? Que tenemos un par también cerca del pueblo y que producen una determinada contaminación, no sé sabe de mm. cuánto, bueno, todo eso no estaría terminado de regular, ¿no? Ha habido algunas iniciativas, pero, pero han quedado ahí flotando en el aire. Bueno, Aima, eh, muy amplio ahí el, el panorama, te agradecemos mucho, mucho la, la palabra eh, y bueno, y esperemos eh, encontrarnos prontamente en alguna de, de las eh, propuestas de la red enfoques o en alguna otra propuesta que haya. Sí, ojalá que sí, les mando un abrazo muy grande, agradezco que nos llamen, que, que se acuerden de ahí, de la VTU siempre, porque de verdad que estamos siempre presentes, gracias a las radios ahí hermanas y un muy feliz cumpleaños un abrazo enorme eh, son muy importantes para nosotros así que eh, nada eso, está buenísimo que